de 6 a 7 y media de la tarde, el sábado y el domingo, eso sí, en redifusión, en repetición. Hoy tenemos un programa completo, tenemos novedades, nos vamos a ir hasta el norte de Nazarroa, más concretamente hasta la Sacana, porque desde ahí nos llega esian sí, sí, la formación de la Sacana ESEAN, que a mediados finales del mes de octubre editará lo que es su nuevo trabajo de estudio, Galak Astinduz. Lo que vamos a escuchar es el sencillo adelanto s e También vamos a escuchar el nuevo proyecto de Alfredo Piedrafita, ex componente de Barricada e Iker Piedrafita, componente de Dickers, Que junto a Agnes, Rafa y Sergio han sacado adelante el proyecto llamado Miss Octubre Lo que vamos a escuchar es el sencillo adelanto, tema que da título al disco y tema que da título al grupo Miss Octubre Y además también vamos a escuchar el proyecto musical de Libe García de Cortazar Que es una mujer que comenzó tocando en la banda Gasteistarra New Bad y ha tocado con Shorkun y con Ekon y forma parte de la banda Isaki Gardenaca. Ahora ha sacado un proyecto en solitario que se hace llamar live y en el cual te puedes encontrar grandes y buenos temas. El álbum y Sladi Andy Escucharemos dos de los temas incluidos en ese larga duración. Y por si esto fuera poco, tenemos entrevista, más concretamente con Ibai, el voz y guitarrista de la joven banda Alchatou de Lumbier, que hace poquito han sacado al mercado bajo el sello discográfico de Iruñagor, lo que es su nuevo trabajo, segundo trabajo titulado Itchá. Al final no ha podido venir a los estudios de Berriozari Racial, programa de Euskal Música, por problemas de estudio. Pero los vam lo vamos a tener al otro lado del hilo telefónico para que nos cuente un poquito la trayectoria musical de la banda, para que nos cuente un poquito el videoclip del tema Itchá que salió más concretamente el martes. Y lo puedes eh, ver a través de las eh, plataformas de YouTube y a través de la plataforma de GOR y la plataforma del propio grupo Alchatu y de los conciertos. Todo esto y mucho más hablaremos con Ibai, voz y guitarrista de la banda Alchatu. Y aparte de eso, escucharemos más y grandes temas durante estos próximos 90 minutos. Así que si te parece, vamos a arrancar el programa de hoy de Euskal Música, segundo programa de esta cuarta temporada en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM. Y lo hacemos con la banda del norte de nafarroa Esian, una banda que está a puntito de sacar su nuevo trabajo de estudio, lo hará a mediados finales del mes de octubre, y atentos porque el disco llevará por título Egalac Astindud. Para abrir boca, nos quedamos con el sencillo presentación Egalac. Es Echi. adelanto aquí, en Euskal Música, en Berriozar y Ratia, con la buena música, la buena caña, la buena marcha y la buena energía de Esian, comenzamos el programa de hoy, aquí, en Berriozar y Ratia. Ego beti prest, zeru aukitu nahi ean Alferri Baina bizirik Gran tema para abrir boca de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico para esta banda, para ESEAN. Que lo dicho saldrá a finales del mes de octubre bajo el nombre de EGALAK ASTINDUD. esto que escuchas, el sencillo presentación, el sencillo adelanto es ECHI. Por supuesto que el disco también te lo vamos a presentar en EUSCAL música en cuanto nos llegue. Y también por supuesto estarán por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa EUSCAL MUSICA la banda. Es Echi, adelanto, del nuevo trabajo discográfico para la banda Escian. Y seguimos con otro adelanto musical para comenzar el programa de hoy de Euskal Música y nos vamos con Miss Octubre, así es como se llama la nueva banda de Alfredo Piedrafita ex componente de Barricada e eh, Iker eh, Piedrafita eh, componente de Dickers, junto a ellos están Agnes, Rafa y Sergio, el sencillo adelanto lo que va a ser su primer larga duración, se llama mis Octubre, así que aquí te quedas con el nuevo proyecto de Alfredo Piedrafita y nos quedamos con este adelanto, mis Octubre <música> Para Alfredo Piedrafita, ex componente de barricada E Iker Piedrafita, componente de Dickers Esto se hace llamar en Miss Octubre como el título del primer larga duración Y también como el nombre del grupo Miss Octubre Nuevo proyecto para Alfredo Piedrafita Y de la música de mis Octubre que nos vamos con live García de Cortazar que comenzó pues su recorrido en la banda gasteistarra New Bat. Ha tocado pues en grupos como Sorkun y Econ y forma parte actualmente de isaki y Gardenac. Aún así ha encontrado tiempo para trabajar en sus propias composiciones. Y llegó el momento de que estas y las demás composiciones que forman el disco fueran trabajadas como banda para lo cual live contó con músicos gasteistarra. Con gran experiencia. Ahí está a, eh, Achus, de new Neubat, de Sorkun y de, eh, de la formación vicepresidentes, al bajo. Chus Villalabaitia, de Sam Odie, a la guitarra y en eco de Arsa, eh, de grupos como Naut y Trumbo, a la batería. Después de desarrollar las canciones en el local, decidieron entrar al estudio de Bomberenea en Tolosa y grabar este larga duración y Iesaldi Andia. Lo que vamos a escuchar, los temas... Eh, más concretamente, Nay Gabé, décimo corte del álbum y el tema que da título a lo que es este primer larga duración y es Saldi Andía, es lo nuevo para esta mujer, para live García de Cortazar o lo que es lo mismo, en la música, en lo que es el estilo musical Libe. ...en el primer larga duración del live ...el álbum se hace llamar... ...Y yes, Sladi Andi A... ...lo que escuchamos... ...Nike a B... ...y este tema que da título lo que es... ...este primer larga duración... ...Y yes, Sladi Andi ...son 11 temas... ...los que te puedes encontrar... ...en este primer larga duración... ...para esta mujer... ...para live IBE... Hay que decir que el mes que viene, el 6 de octubre, comienza la gira de conciertos en el estudio El Cardedo Nosti. El 11 de octubre estará en el Festival de Urrechu EH. El día 8 de noviembre estará en la Sala Bomberene en Tolosa, en Tolosa junto a Petty. El 28 de noviembre estará en el Gatteche de Anduain junto a CashBad. El 8 de diciembre a las 12 del mediodía estará en el Aocenea de Durango en la Feria del Disco y el Libro. Y el 28 de diciembre, en formato acústico, estará en el Gazeche de la Rabetsu, junto a Petit. Esos son los primeros conciertos de presentación para live dentro de este primer larga, larga duración. Y Sladi andia, hemos comenzado con fuerza, hemos comenzado el programa de hoy de Euskal Música con tres novedades. Lo nuevo de Sian Lo nuevo de mis Octubre Y lo nuevo de Live Y ahora nos vamos a recordar El segundo trabajo discográfico para Sain El álbum Egun senti Berri Batemvila Lo que vamos a escuchar Los temas Betiko and Ikeria Y el tema Titulado más concretamente Asala Con el cual Vamos a comenzar A repasar lo dicho Este segundo trabajo discográfico De la banda Sain <música> Voki sonea, saco tas una de te ya tu, arbolado del cielo tu tu Sain se organizó en Berriz durante los meses de invierno del 2005-2006 y en todo este tiempo el grupo pues no ha tenido ningún cambio en sus componentes, es decir, Kunai, Asier, Frouffe y Alberto. Sain entró dentro de la escena musical en el 2008 con una primera maqueta. Con la citada maqueta ganaron en 2010 el concurso de maquetas de Gastea en su edición número 19. En 2010 Fue un año fructífero para la banda, ya que el tema en Haya será incluido en el recopilatorio de Walls volumen número 4 y aparecerá también en el primer disco Mendeco Pirata. Al haber ganado el concurso de maquetas de Gastea, le servirá para tocar en el gigantesco festival BBK Live que se celebra en la localidad de Bilbo. En 2012 ayudan a un músico y amigo muy querido por Zain, como es Iván Gorriti, que prepara el proyecto Topo, Top Cal B. Para el que Shine graba la versión de la canción de The Lover's curse Y hay que decir que Shine edita este segundo álbum con el título Egun sentí, berriba, tembila, buscando un nuevo amanecer Y Shine, eh, pues en su segundo disco, refuerza especialmente cuatro pilares Como puedes comprobar en estas canciones Las melodías, las guitarras, el rock pop y el enfoque de las letras Ahí estaban pues dos de los temas incluidos en este segundo larga duración hasta la fecha De Shine, el álbum Egun sentí, berriba, tembila ahí estaban los temas a sala y el tema Betico Andiquería. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico ahí va, ahí, voz guitarrista de la formación Alchatu que hace poquito editaban lo que es eh, su segundo larga duración un añito después de sacar a la venta el primer larga duración, primer larga duración que sacaron 500 copias, lo hicieron ellos mismos y después de vacaciones el sello Gore les ficharía para grabar ese primer larga duración y ahora en el 2014 editan también bajo el sello Gore este segundo álbum titulado It'sha, nos contarán sus conciertos, nos va Contar su trayectoria musical Bueno, en definitiva, todo lo que tienes que saber Sobre Al-Chatu Euskal Música también en Internet Música Cualquier hora, los 365 días del año en euskalmusica.blogspot.es Noticias, vídeos, agenda de conciertos y por supuesto el programa de cada semana. Sonando el tema Itcha, canción incluida en el segundo trabajo discográfico de la formación Alchatu. Además, es el tema que da título al disco y es el sencillo presentación de este segundo disco para la formación de Lumbier. Para hablar de la trayectoria de la banda, de los discos que han editado, de los muchos conciertos que ya han realizado y de muchas cosas más, tenemos al otro lado del hilo telefónico, en el programa Euskal Música, a Ibai, vocalista y guitarrista de la formación. Ibai, Arracha León. León. Eh, para comenzar vamos a irnos un poquito, si te parece, a los comienzos de la banda Lleváis un par de años en esto de la música eh, Cuéntanos un poco esos inicios de Alchatu, cuándo se forma, cómo forma aquí la banda Bueno, pues empezamos hace cuatro años más o menos Y empezó todo un poco como un juego Empezamos Iker y yo a tocar para la, las fiestas de, de la calle donde vivimos en Lumbier Y empezó todo siendo un juego Y luego le regalaron a en el bajo Y le dijimos para tocar con nosotros Y todo empezó un poco así, pues algún concierto que salía por algún pueblo al lado y Íbamos a tocar y hasta que empezaron a salir más conciertos Y el primer disco salió ya el año pasado con nada más y nada menos que 10 temas Sí, bueno el disco lo que no lo hicimos, los temas no los hicimos pensando en el disco uh -huh. Fuimos haciendo los temas desde que, desde que empezamos Entonces cuando vimos que teníamos varias canciones para grabar Pues nos apetecía grabar algo y en marzo lo sacamos por nuestra cuenta y luego en, en septiembre lo sacamos con GOR. Nos llamaron en agosto así, les dijeron nos dijeron que, que les había gustado mucho y a ver si queríamos sacarlo con ellos. Eh, Alchatu es el nombre que disteis a la banda. ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado especial para la formación Alchatu? Bueno, pues el significado igual lo hemos encontrado más tarde, pero al principio eh, para... Eh, Tuvimos que encontrar un nombre para un concierto en un bar el Lumbier y estuvimos pensando y en algún viaje a no sé dónde íbamos, creo que a jugar a fútbol, a no sé dónde, pues no sé si a mi padre o al padre de Iker o a no sé a quién se le ocurrió Al Chatú y nos gustó y sin darle muchas vueltas lo, lo elegimos y luego ya sí que después con el tiempo igual sí que nos identificamos un poco con el nombre, se de joder, que con la música a veces pues que hay que se puede reivindicar cosas y se puede también levantarse en este caso. En cuanto a influencias musicales a la hora de sacar adelante la formación, algún grupo os influyó en hacer este estilo de música, algún grupo de referencia tenéis por ahí? Sí, bueno, si sí nuestra música se puede considerar punk rock, pero claro, ahora dentro del punk rock, el punk rock actual es bastante diferente a lo que tocamos igual, pero sí que como influencias tenemos grupos más viejos. Más, más antiguos, pues británicos, como The Clash, eh, los X-Pistols y grupos así. Y luego, pues eso, nuestros dos grupos así, yo creo, más influentes serán seguramente The Clash y luego Erzaña. Eh, tenéis ya dos discos en el mercado. Vamos a hablar un poco del primero de ellos, que ha salido hace un año, como decías anteriormente. ¿Qué tal aceptación ante el público tuvo? ¿Las ventas un poquito? Bueno, pues la aceptación ante el público, bien. La verdad es que ya llevamos esas canciones tocándolas bastante, Y joder, pues se nota también a veces que en los conciertos la gente canta nuestras canciones y eso a nosotros también nos hace nos hace mucha ilusión. Y sí, bastante buena aceptación y las ventas, pues la verdad es que cuando lo sacamos por nuestra cuenta, todas las copias que hicimos, que creo que fueron 500 las vendimos todas, ya no nos queda ningún disco y luego con GOR no sé, GOR lleva el tema de las ventas, pero no tengo no tengo mucha idea la verdad. Eh, os guardaríais algún CD, ¿no? Sin el sello de GOR, para tenerlo ahí de recuerdo vosotros. Sí, sí, sí, alguno <risa> tenemos Sí, sí. Eh, sacasteis un videoclip además con el tema música Sinetan, que daba título bueno, que daba título, quedaba pues sencillo a lo que es el primer trabajo discográfico, grabado más concretamente en la FODE Lumbier eh, ¿cómo, sí. fu ¿Cómo fue la grabación del vídeo? ¿Alguna anécdota que recuerdes esa grabación bueno pues el vídeo la verdad es que lo hicimos en un día fue bastante bastante duro se hace se hace largo pero bueno logramos con aitor leótican que toca eso el, el bajista de leyóticaán y lo grabamos con él y, y bueno la verdad es que éramos un poco novatos en el tema ese y un poco a ver a verlas venir a ver que nos tocaba y bueno la verdad es que repetir muchas veces las cosas eso si nos saltamos ya de la canción <risa> Y, y eso, y al final quedó quedó bien, nos gustó como quedó, sí Es la que menos os gusta, ¿no?, del disco ya Bueno, la que menos nos gusta y la que más mania le tenemos igual Pero bueno, al final es de las que más le gusta a la gente por eso mismo Porque es de la, las que más se ha oído eh, Antes de hablar del disco Itchá que estáis presentando ¿Qué diferencia encontráis entre el disco anterior y este que presentáis ahora? Eh, algún, eh, la evolución un poquito, digámoslo así, de la banda Sí, pues la verdad es que es un poco más cañero, con ritmos más más rápidos y sobre todo la voz, la voz nos ha cambiado a Julen y a mí, a mí o se nota más porque soy el cantante principal, pero se nota que nos ha cambiado y eso también le da un punto más, no sé, a nosotros nos gusta bastante más este disco, sí. Eh, y Chan, nuevo disco de Alchatu, ¿cómo fue el proceso de grabación del disco? Cuéntanos un poquito cuánto tiempo estuvisteis en el estudio de grabación, ¿alguna anécdota que contar? Sí. Sí, pues bueno, el tema es que los de Gornos, Pachi de Gornos, dijo, joder, pues igual podemos grabar otro disco. Y nos preguntaron cuántas canciones teníamos y teníamos 15. <risas> Así que un poco alucinado. Y bueno, la verdad es que son canciones un poco más cortas. Y, y entonces, pues en julio, en julio entramos, el 20 de julio entramos el 21, entramos a grabar. Y en una semana grabamos lo que es nosotros y luego ya en la siguiente semana pues algún algún último coro que quedaba y la masterización y, y las mezclas. Uh -huh. eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación del CD? Sí, bueno, colabora en el disco Javiero, de Vendetta y como nos grabó, el primer disco lo grabamos en su casa, entonces nos pareció pues que, joder, gracias a él también había había salido todo un poco adelante, entonces que cantar él también. Y en la única canción que tenemos en castellano, que se llama Sé tú mismo, y bueno, le dijimos para cantar y él encantado. Y la verdad es que nos ha quedado, nos ha gustado sí. Y luego como, eh, luego también colaboraron el padre de Julen, el bajista en los coros y Javier también cantó los coros y una, un amigo de ...de Lumbier también, también colaboró. Luego también en el caso de las fotografías... ...habéis cogido a una chica de Sangüesa. Sí, en las fotografías... ...las hizo Sonia Senoshain... ...que es de Sangüesa y bueno, la conocíamos... ...nos había hecho unas fotos antes para el Diario de Noticias... ...y, y nos gustaron mucho en aquel entonces... ...y le dijimos otra vez. Y, y la verdad es... ...las las hicimos en el matadero de Lumbier... Uh -huh. ...que íbamos a darle un poco rollo... <risa> ...rollo misterioso... <risa> ...rollo no sé cómo decirlo... <risa> ...pero sí... Y la verdad es que, joder, también nos ha gustado mucho como han quedado, sí eh, Hablando un poquito de las letras de las canciones ¿Qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿Dedicaban un poquito a las letras? Bueno, igual el disco en general es más crítico que el anterior Es sobre todo críticas a los problemas que hay ahora Un poco, un poco así Y bueno, pues hablamos de todo, no sé de, de las mentiras que a veces nos cuentan como si fuera verdad De, luego también del eso del ser tú mismo y de elegir por ti mismo también de la televisión del, del control que tiene la televisión sobre nosotros y temas un poco actuales eh, quién es la persona encargada de las letras de las canciones ¿Cómo tratáis los temas para plasmarnos digámoslo así en la música bueno lo que hacemos es eh, llevo una base llevo yo una base de, de unos acordes una secuencia de acordes con alguna melodía y y los llevamos a donde a donde ensayamos al Choco y bueno, pues allá creamos la canción entera y solemos hacer eso primero la música en tenerla y luego ya la letra. Y la letra las, las letras las hago yo. El título del disco Ichá es también el nombre de la canción pues con la cual se abre este segundo trabajo discográfico. Eh, cuéntanos un poco por qué este nombre al disco y qué queréis decir con esta canción. Bueno, pues un poco era la importancia de eso. Yo creo que las letras en este disco están un poco más más curradas igual y darle un poco la importancia a la letra que al final al final es la palabra en este caso, es lo que nos hace un poco diferentes a los demás y, joder, pues somos los tres estudiantes del modelo D y en Navarra pues ha habido muchas críticas al modelo D, incluso yo estudio en Iturrama e incluso Iturrama ha criticado, o sea, acusándonos de, de terroristas y acusando al Instituto de Terrorismo. ...y esas críticas pues a nosotros también nos afectan... ...y un poco también pues haciendo crítica a esas críticas... ...pues eso, eh, un poco reivindicando que nuestras armas no son las pistolas... ...que nuestras armas son pues en este caso la palabra y el idioma. Eh, antes de hablar de los conciertos, de los directos... ...vamos a escuchar un tema del disco... ...¿cuál te gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál es digamos pues, el tema referencia de la banda? Bueno, pues igual más que referencia... ...el tema más especial del disco igual sea surerecha gordeak porque bueno y es, es una canción homenaje a, a un amigo que a un amigo nuestro que se murió hace unos años y bueno un poco en homenaje a él y en homenaje a, a todas las personas que nos han dejado pues escuchamos el tema surecha gordeak y seguimos con la entrevista al chato muy bien mi momentoo surecha gorde yo Biotz barroan zuretzal, zuretzal gordea. Torri hona eta konta iguzu Nolako aden handik bizitza Hemen goboan zain dugu Zure irribarreago goboan dugu Urte luzeak paxatu dira Galdu dituzun momentu gozoa Kamaika dira out of that. Eta sun zara biakatu Sarritan ikusten ditudan Izdira galeko izarra Txikitako argazkia eskuan Hora indik eta de yo una caravado ¡Gorda! Eh, seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Ibai, voz y guitarra de la formación Alchatu en el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia. Vamos a meternos a hablar de los directos. Eh, ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Lo estáis incluyendo todo? ¿Estáis metiendo temas del disco anterior? ¿Alguna versión? ¿Algún tema clásico de algún grupo? Bueno, pues lo que el otro día estuvimos ensayando después de mucho tiempo porque en el verano hemos tocado mucho ...y no hemos tenido tiempo de ensayar... ...entonces el verano el, la lista que hemos llevado... ...ha sido un poco también... ...tocábamos del disco nuevo... y ...entonces ahora que ya ha salido el disco... ...en los próximos conciertos lo que vamos a hacer es... ...el disco este, el segundo hita ...lo vamos a tocar completo... Y luego el anterior, pues eh, casi todo el disco entero también y un par de versiones, así me tenemos. Uh -huh. eh, habéis estado actuando entre otros lugares en San Fermín, en la Chona de Lonies, en Lumbier. Eh, cuéntanos un poco la gira que habéis realizado, un poco por encima de los lugares y la aceptación que habéis tenido con el público en esa gira de verano, digámoslo así. Bueno, sí, empezó todo en San Fermín y joder, pues la manera de empezar y de acabar ha sido perfecta. Porque en San Fermín, pues muy a gusto y además la gente... Depende de qué sitios también se nota mucho la gente No igual quien vaya Pero depende del sitio también Pues influye un poco en la gente El ambiente que tiene la gente Y eso, estuvimos en San Fermín Luego la verdad es que el orden no, no, no sé muy bien Pero bueno, luego hemos estado en Esparza de Salazar en, en Euscarres En Aoyce estuvimos también A última hora nos llamaron Y también muy bien eh, Luego en Lumbier hemos estado dos veces En verano, una en fiestas El sábado de fiestas Y seguro que se me queda alguna En Burlada estuvimos también En la Peña Euskal Herria Y alguna vez se me quedará Y bueno, la última el último concierto que fue Fue Nocha Gavía con Vendetta Y también muy a gusto ¿Tenéis fechas a corto o largo plazo Para presentar el disco en directo? Aparte, por supuesto, del concierto que seguramente Vais a dar en el Onies el 19 de octubre en Sangüesa Sí, muy bien. Sí, sí, estaba ahí, sí Pues sí, tenemos el, el 11 de octubre vamos a tocar en en Tolosa en Bombereña, uh -huh. la sala Bombereña con Leyotican. Y ellos van a grabar un DVD y nosotros a presentar el disco. O sea que va a ser una noche redonda, ¿no? Sí, la verdad es que sí, además van a hacer van a van a salir va a salir un autobús desde Iruña, uh -huh. así que el que quiera pues no sé cuánto vale, pero la entrada son 8 euros y el autobús no sé cuánto será, pero bueno, eso que sepa la gente que hay un autobús para ir y para volver y luego el siguiente concierto después de eso el de la Farrañes. Eso es que ese va a ser un concierto especial para vosotros. Sí, bueno, especial porque no hemos tocado nunca en una Farrañes y fuera al final es manera de que te vea mucha gente, la verdad es que la hora no nos ha tocado, no nos ha tocado muy buena hora, tocamos los primeros a las 10 y cuarto de la mañana. Uh -huh. Pero bueno, así luego también también podemos pasárnoslo bien y tenemos tiempo, pero bueno, sí, ese concierto también con ganas, sí. Eh, de los 15 temas que se incluyen personalmente, igual Ibai, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto las compuesto en el local o en el estudio de grabación? Pues la verdad es que, no sé, siempre nos preguntan est estas preguntas y siempre decimos que todas, pero no sé, por decir alguna en concreto, igual laburar en Doñua, porque no sé, es la, la última letra que hice y el otro día le contaba a una amiga pues que el, todas las letras las hago un poco no pensando en metiéndome a mí en el, en el papel a veces de, del que vive esa historia pero en esa me metí yo un poco en el papel y la hice muy muy como si fuera yo el que el, el, el que está es el que está pasando ese, ese momento entonces por eso igual esa, la letra por lo menos la me, es igual de las más más especiales para mí el martes salió el videoclip del tema ycha eh, ¿Dónde se grabó cuánto tiempo estuvisteis pues Sí, el martes salió y bueno, ya llevamos casi mil visitas, así que vamos bien. ¿Mil visitas, y, bueno, en, ¿mil visitas pues, en dos días? Sí, la verdad es que bien. Y lo grabamos en, en el Choco donde ensayamos, que bueno, es mi, en mi casa de Lumbier, y lo grabamos en una mañana, pusimos unas sábanas blancas por la pared y por el suelo, y, y en poco rato lo grabamos, y luego ya el curro de verdad ha sido de Aitor de Aitor Lejotican, que es el que se lo ha currado de verdad, porque la edición del vídeo este pues era bastante complicada y bastante bastante rara. Y sí, lo grabamos rápido y bueno, la verdad es que también nos hemos quedado muy contentos con el resultado. ¿El videoclip se puede ver a través del Facebook de Alchatu, a través de GOR y a través de alguna otra plataforma por internet? Sí, bueno, el, el vídeo está en YouTube y se llama, bueno, es el nombre de la canción Itza, pues creo que es Al chat, tweets, a videoclip. Si buscas eso te aparece y si no en nuestra en nuestra cuenta de Facebook, en la de Twitter estamos todo el día poniendo <risa> poniéndole el enlace, así que cualquiera que lo quiera ver, sí tiene varias varias vías para verlo. Eh, y una cosa interesante, la pues para la grabación del videoclip, para la promoción habéis pedido la ayuda de la gente para la financiación. ¿Qué tal la ha respondido y cómo surge esa idea y qué y qué se lleva a cambio la persona que os ayuda? Sí, bueno, pues nos propusieron eh, los de Gor nos propusieron para para eso para hacer el, una campaña de crowdfunding a través de Verkami y bueno, nosotros tampoco sabíamos muy bien qué era, así que nos informamos un poco y nos pareció algo algo interesante y y aceptamos esto y bueno, en eso te eran 40 días para conseguir el dinero que, que hayas elegido tú, o sea, que hayas acordado tú anteriormente y lo conseguimos a falta de 20 horas para acabar el plazo y, y la verdad es eso que la gente ha contestado bastante bien ha respondido bien y, y bueno eso a, a cambio de, de, de dinero o sea encima sí más más que una manera de darnos dinero es una manera de compraventa y que luego ese dinero se pueda utilizar para algo entonces eso pues 10 euros era un disco una camiseta 20 euros disco y camiseta y chapa, eran como unas recompensas así. Eh, ¿De qué forma se puede conseguir el disco de Alchatucha? Bueno, pues a través de de Gordiscos.com se puede comprar online y luego en las tiendas, pues aquí en Iruña eh, está el disco, bueno, llegará pronto a Elcar, creo, y luego está en esta feta en la, calle, en la tienda digital, en uh -huh. la, la oficina de Gord también, Y luego en, en Punkichan en, en la calle no sé, Mayor Creo que se claro llama que Punkichan, vamos, en la calle sí. Mayor, sí Eso es. eh, Los demás componentes de la banda son eh, Iker El batería Iker Aris Y el bajista Julen Abourrea ¿Y algo que me haya dejado que, que, que quieras decir Para ir terminando con la entrevista, Ibai? Pues la verdad es que no No se me queda nada No no se me queda nada así Así para decir <risa> eh, Pues si te parece, acabamos con otro tema Que nos eh, quieras recomendar de este disco y Ixá Muy bien pues igual le guía que surcen que es una canción eso que habla un poco de que a veces los de arriba tanto sean políticos o gente gente con más poder que nosotros que se puede decir que busca pues a veces nos nos mienten nos dicen cosas que diciéndolas ellos para ellos dicen que es verdad que es verdad es esa cosa y bueno que en realidad no son verdad y un poco eso la, la comparación entre las verdades y, y mentiras que hay ahora mismo Pues ibai, es que ricasco por haber atendido los eh, el teléfono de Beriozar y Ratia de Uska Música. Muy bien a ti. Y nada, que nos vemos en los próximos conciertos y en ese mmm, concierto especial de las 10 y 10:15 de la mañana en el Ona es el 19 <ríe> de octubre. Vale, vale, si la gente madruga, <ríe> si la gente madruga y se arriba, nosotros encantaus. Pues ibai, es que ricasco y a ver si el año que viene en vez de, de, de, de, de por teléfono te vienes por aquí y nos cuentas el tercer disco. A ver si me pasa, sí. <risa> Venga, es que ricasco. Bueno, augur. ¡Ven a tu teguilla tabaquea! Zag dira! Gara Tazo segue izten dozdu Politikariek ez aitu zemaiten Barkatu hori ez da horrela Errebe berriak den aldatuko du Tazo segue izten dozdu Palestinako herria libre bizida Egiak Pues ahí está la entrevista que hemos mantenido en directo a través del hilo telefónico Con Ibai, voz y guitarra De la formación Alchatu Que nos ha presentado este su segundo larga duración Itcha Nos ha hablado de los conciertos Nos ha eh, hablado de la grabación de los dos videoclips Tanto del disco anterior como de este Que por cierto desde el pasado martes ya lo tienes en las eh, plataformas digitales De todo un poquito hemos hablado Guía que es Y bueno, hemos tenido un pequeño problema al inicio de la entrevista, ya que no ha querido saltar la canción que da título al álbum y chan. así que os la vamos a poner ahora para que la disfrutéis y para que la saboreis. Pues ahí está esa entrevista, hemos realizado, ahí va, hay voz y guitarra de la formación al chatu y ahora, lo dicho, nos quedamos. Con el tema que da título a lo que es este segundo trabajo discográfico, Itcha, desde Lumier, desde Ilumberri, ellos son Alchatu y esto se hace llamar Itcha. euskalmusica.blogspot.es Noticias, vídeos, agenda de conciertos y por supuesto el programa de cada semana. euskalmusica.blogspot.es Camino la aslan la música de barricada sin duda alguna, una formación de Iruña que se despidió los pasados 16, 22 y 23 de noviembre llenando el pabellón Anaitasuna en Iruña con tres conciertos históricos. Agur recoge el directo de la banda navarra en la última de las tres citas, tiene la magia, el poder y la maldita sensación de, ya que, de que ya no habrá más barricada la que te hace entregarte y casi lubricar los ojos cuando le das al play Al disco o al DVD Un disco DVD que merece la pena ser guardado Para siempre, para recordar a esta Mítica banda de Nafarroa A esta banda mítica de Iruña Barricada, pues ahí estaba Ese pedazo concierto que dieron el 23 de noviembre Llenando el pabellón Anitasuna Más de 3 horas de auténtico rock and roll Ahora en este álbum titulado Agur, escuchábamos los temas Esta es una noche de rock and roll Donde eh, pues habrían Este eh, pedazo festival Este pedazo de concierto Y luego, por supuesto, este tema Oveja Negra dentro de ese álbum Recordando a Agur. Nosotros que seguimos con más música en la sintonía del 100.8 de la FM en el programa Euskal Música. Y nos vamos ahora con Emon, que surge en Vergara en primavera del año 2007. Su principal premisa se resumía en pasar unos buenos momentos en el 2018 tienen la mente de sacar su primer larga duración y comienzan a brotar las canciones que darán pie a ese su primer álbum titulado Pistuerría en 2011 volarán a Londres e Italia y a la vuelta verán que pues es hora para empezar a pensar en las canciones que irían en el segundo trabajo discográfico, en el 2012 el álbum Confetti Coloree Fue grabado y mezclado por azular Arimendi en los estudios Ame Y aquí lo tienes para el disfrute de tus oídos La música la pone lo dicho Emon Nos llega de este Vergara con este segundo álbum Confetti Colore Y lo que vamos a escuchar, los temas titulados La Rosa Gorri Gorria y el tema Eisu Nos quedamos con la caña, la energía, la vitalidad y la buena fiesta de Emon Buru baten alaba naiz, baita zu faltan da goena enpresezaburu baten alaba naiz, faltan da goena Kantokian on baina Ez da horren aita ona tantozokian on daukan baddaki baina ez da horren aita, aita ona gaur lore bat garso dut Mamuarteki goria. Izuriditut Malikoak eta irriak Ni etzeko handregazte bat naiz Nazgatuta amanta Ni etziko andrea se va nice los gatuta amantales cenararantad demorabadut nierzako potere es cenararantad demorabadut nierzako potere es caro lorebad kasodor no Shu bete dut mailko ikip da bizi den amonatzo bat naiz, ziurrak dauzkat erortzen bakarrik bizi den amonatzoan naiz, asko maite du diret semea baina zait bizitan etortzen asko maite du nire semea baina zait bisitan etortzen! La música Demon que presenta su segundo disco con el título de Confetti colores hay que decir que la Música Demon es un es colorido confetti continuo expresamente facturado para la fiesta, el baile y la juerga. Se nota con estos dos temas que te acabamos de poner en el programa Euskal Música, ya sabes que cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde, ya sabes que el fin de semana estamos nuevamente contigo en la misma franja horaria, eso sí, en redifusión, en repetición. La rosa Gorri Gorria y este Isun. Y nos vamos con una novedad. La semana pasada ya te la presentábamos. Y hemos dicho, pues esta semana, ¿por qué no vamos a volver a escuchar la música de rap metal, de new metal, que nos llega desde Iruña, de la formación Bourbon Kings, que dentro de poquito, mediados, finales de octubre, estará el primer larga duración ya, pues, a la venta. Y lo que vamos a escuchar, no se escucha muy bien porque nos la han enviado en versión demo, pero aquí está, se hace quemar Van Por Ti, el adelanto de lo que es el nuevo proyecto musical de Bourbon Kings. Stay like, dentro de poquito como te comentaba anteriormente tendremos ya el primer larga duración de estudio mientras tanto nos quedamos con el adelanto vana por ti y hasta aquí el programa de hoy de buscar música que hemos escuchado el adelanto del nuevo trabajo de sian que saldrá a principios no a mediados finales del mes de octubre el adelanto del nuevo proyecto musical de alfredo piedra fita ex con el nombre de The miss octubre Porque la industria musical está... El nuevo proyecto musical del IBE Y también Sine, Barricada, Emon y esto que suena los Bourbon Kings Y por supuesto, hemos tenido a través del hilo telefónico a Ibai, vocalista y guitarrista de la formación al chatu para hablarnos de este segundo trabajo discográfico y cha y para hablarnos un poquito de la trayectoria musical de la banda de la edición de este segundo trabajo de los videoclips tanto del disco anterior como de este nuevo disco y los conciertos que van a tener próximamente. Ya sabes que el 19 de octubre estarán en Sangüesa a partir de las 10 y cuarto de la mañana dentro del Nafarroa ONIES. Y hablando del nafarrones no nos vamos a ir Con la canción del Nafarroa Onies, sino que nos vamos Con otro adelanto, nos vamos con La banda que eh, Realizó la canción del Nafarroa es Hablamos de Zartaco El álbum Odol Berría Dentro de poquito estará A la venta, pero mientras tanto, aquí en Euskal Música, como primicia con Sian Como primicia con mis Octubre Lo vamos a hacer también con esta banda, con Zartaco Eraso, Eraso Chai Leari, así es como se hace llamar El sencillo adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo para esta banda, segundo trabajo para esta banda, para Zartaco K. Nos quedamos con ese adelanto y recuerda que Uscal Música vuelve dentro de 7 días, entre las 6 y las 7 y media, en el 100.8 de la FM y en internet en euskiplaza.net. Con ellos te quedas con el adelanto de lo nuevo de Zartaco K.